Trabajadoras del Poder Judicial dispondrán de una licencia por violencia de género. La medida fue establecida por la Corte Suprema y establece una licencia para supuestos de violencia de género padecidas por mujeres que trabajen en el ámbito del Poder Judicial Provincial. La disposición prevé una licencia con percepción de haberes de hasta 30 días en forma continua o alternada por año calendario que podrá prorrogarse por la misma cantidad de días. Suteba La Plata repudió el ataque sufrido por los maestros en Chubut. Ayer, los docentes locales se sumaron al paro nacional en solidaridad a los maestros y maestras de la provincia de Chubut, que fueron atacados violentamente por una patota en la madrugada del miércoles, en medio del corte de ruta que llevaban adelante desde hace días. Lidia Fernández, adjunta de Suteba La Plata, habló con Radio Futura. Un contexto complejo, pero bueno este conocido también, porque estas situaciones se han vivido a lo largo de estos tres años y en medio de gobierno. todo el tránsito de estos años, no solo hemos perdido la, las pautas de aumento salarial con todo el proceso inflacionario, sino que hemos perdido muchísimas conquistas que se podían conseguir a través de lo que era la paritaria nacional. Eh, este es un reclamo sentido este y también eh, obviamente el financiamiento porque la pérdida del poder adquisitivo es enorme más estos últimos meses un servicio que informa más cerca. trabajadores de la salud exigen la emergencia sanitaria en provincia. Los trabajadores entregaron un petitorio al Ministro de Salud Andrés Escarci y a la Gobernadora para que declaren la emergencia en todo el territorio bonaerense. Desde Ate Verde y Blanca destacan que, en caso de que se avance con las declaraciones de emergencia exigida, provincia podría garantizar un aumento salarial y los pases a planta para les precarizades. También garantizaría los medicamentos y tratamientos para la población que faltan en los distintos hospitales bonaerenses.